Buenas noches, escuchando 101.8 de FM. Aquí principia un lunes más, Fendorella. Y ahora ya cuando osamos decir que seremos con vosotros, dica las once, güey. no más puedo decir güey soy seré yo aquí solenco dica las 11 asinas que si quisieras duyllame a empleir esta oreta pues fuelo a través de un 76291390 guaito También pues felo a través de Twitter, Remera, que también tenemos Pachina en Facebook y un blog, fendorella.wordpress.com al que pensamos los podcast, los programas que grabamos aquí en directo y, anti más, pues, pensamos también en este blog, noticietas, las cantas que, que traducimos y asinas asinas. siempre feré fere un repaso a la actualidad de esta Zaguera Semana, que como siempre en Zaguerías viene pro cargada y escucharemos la música de seis Freysas, o suyo Zaguer Treballo, Tocas Pelfoc. Fendorella, 101.8 Radio Topo Oye, el lunes, día que se fa este programa, como siempre, Y principiamos esta semana con un señal de España menos en la ciudad. O Cierzo la semana pasada crebó o más mástil de, la, de lo señal de, de España que veía en la plaza dice ese mismo nombre. O Cierzo retalló este, este señal y veremos cuánto tiempo tardan en meter antro. Sabemos que estas cosas pues siempre, nunca, no mancan dinés. Dicho efecto ha estado aproveitado para quitar también un señal de Aragón que había zaga do monumento de justicia. Sabed que había habido una polémica cuando se fijó unos dos señas de Zaga en primerías nomás o señal español, presente del ejército español, cuando fació aquí en Zaragoza pues suyo día las fuerzas armadas y aprovechando pues que como decía ofierno crebó lo mástil de dos señal español y remató por osulero. Han aprovechado pues, a sacar también un señal de Aragón de Zagón de un monumento. Y esta situación nos deja una pregunta. Si es esta Udo al revés, ¿qué es enfeito? ¿Es enfeito lo mismo? Y estas noticias que me han hecho también los medios ofici oficiales. ...pues a yo me levón bon a, a esforigar una miqueta por, por internet... ...por los comentarios de las noticias de los periódicos... ...y decir que, la sorpresa, los comentarios pues no llegan... ...veía cosa se cambiando porque los comentarios no llegan... ...la línea cutiana, la línea de siempre de, de españolismo... ...españolismo suto de siempre. La Chen, pues lleva parando cuenta de dos problemas rayados... ...que había en la sociedad... Y la reflexión, digamos, común de, de estos comentarios, a la fin que este señal no llera que malfurrear dinés y que la que quereban meter tiene otro, ¿no? Eh, La siempre, bueno, siempre viachen que, que es fiende diciendo que este no, no lleve un señal franquista, no, no vamos a entrar no voy a entrar en ese debate, pero pende como nos lo miremos, lo que sí que lleve franquista lleve un nombre de la Plaza de España. La Plaza de España, antes más, y siempre reclamada Plaza San Francisco, Plaza San Francho, mismo Plaza Constitución, le lleva este nombre pues por por herencio franquista. Así es que ahora que o se ha llevado o señal, y antes de que nos meta a Natro, demandamos a Duya a lo cierto hasta que también se lleve un nombre de esta plaza Que han sacado dos señas de Zaragoza, la uno por cuestiones del Lorache la otro por cuestiones, digamos, políticas. Lo que sí que al mes oye un auto de Policía Nacional que se fote de estrella a estrella en la puerta 27 do, do PP. Cuando no había un auto, pues vino a tres. No sabemos si estos autos son cusirando la sede do Partido Popular contra las protestas de, de la Chen, que veye como se les fan la mofla, u. Uh, También puede estar que sigan esperando de fuera tal entralle y detener a todos sus corruptos. Me pague que no nos morro homorroclo de que siga esta segunda opción. semana La semana pasada ya había una vada de estudiantes de, de instituto de, de tres días y la paranoia represiva y tal que una colla de beste, 20, estudiantes, 20 estudiantes en rematar la manifestación de un distes días. Estión cusiraos y seguís identificados por un granizo de despliegue policial, ya bellez o periglo que pueden llevar 20 estudiantes. que y se van en las fotos, también me miré los comentarios y, bueno, pues vi, en, en este caso sí que lleva de todo, ¿no? Mesmo el, la chen que dice que veinte estudiantes de instituto que se ta carrera tras vender, pues, la mostranza, y han estado pues, intimidados por, por un despliegue policial progranizo. Y da traman pues, la, la chen de siempre, ¿no? Que van está manipulado manipulados, a manifestarse y así asesinas así nas. Y ahora que somos en Carnaval, en Cádiz, gozan de hacer las chirigotas. Yo la verdad que no conozco, Guaire, cómo se desembolica todo esto, pero sí que en Oteiatro, aunque gozan de hacer una mena de, de certamen de chirigotas, le pleo, plegó también la paranoia represiva y una de las chirigotas, que goza de estar de las más reivindicativas, estoy registrada por la policía antes de salir tal escenario. No sabemos si quiere van las pancartas o el... Le más reivindicativo, Utaque, pero bueno. Mesmo una chirigota que iba a actuar en un teatro, dentro de un certamen de chirigotas, estió rechistada por la policía. y un vídeo que se llueve movendo pro por internet de la pasada intervención de Ada Colau de la plataforma contra os desafucios en el Congreso español. Y más que datos esta noticia por por vídeo, la verdad que recomendamos que que lo veáis porque dice las cosas pro proplateras. Os follí esta noticieta porque tornábamos a tener noticias de Don Santiago Lanzuela. Yo la verdad que fue vaya tiempo que no sabea Mica Diste Teruelano, que es tío presidente de Aragón y que bueno, pues vemos que como un político profesional, profesional ha sabido buscarse un forout a continuar viviendo de órdenes públicos a través de la política. Y se ha buscado viste forao en que lo veíamos diciendo las mismas fateras de siempre. o nuestro quiesto monarca Juan Carlos I había de pasar otro mal trago o pasado cabo de semana en no no me acuerdo en Obuesa me parece que se hizo o pabellón aunque estió silbao cuando apareció en en un partido de baloncesto no en la copa de de básquet Y la chen que plenaba o pabellón, chen de Vitoria, chen de, de otros puestos del Estado, pues no aguantó y le, le metió una buena silbada. Desde aquí decir, pues a la chen que silbó a lo nuestro quiesto monarca, que si no son bien en, en este país, pues con barcenas, con, con represión, con cuentas en Suiza, Suiza, con desafucios, pues aquí esto que no le fue hoy, que se me a su llamada la suya amada Cuba. y en el programa de hoy vamos a presentar un nuevo trabajo de seis Frixas Tocast Belfoc. Den que també aixecàvem els llibres quan rebíem cops de porra i estudiàvem lluny de casa. Com puc explicar-te que sabem que és la tortura? La tortura ho pot ser tot i que encara ho recordo ara. Hem sortit al carrer tants cops Hem tantas tantes que el crit ens ha fet muts i ja ningú escolta ningú. No és això pel que cantaven, no és això. que les raons del guanyador ens fan falta tantes mans com anys té la història que al parar el rellotge no repetir els mateixos errors No és això pel que cantàvem No és això, no és això pel que lluitàvem my país might not know that i love you so the west la say i Impuls de Damaqueta maqueta que editó en 2004. después pues de Set Voltes es Rebel. Impuls dels de, de veus dels pobles lliures, después pues del Camí Capa d'uns altres y después. Des pues de la mà de qui dels quites peren. I tocats pel foc. Ye o si seno treballo diste artista político musical. A Tocats un tren y la plana... toca pel folk esteo editado ya el año pasado el año 2012 y recuye 12 cantas de las que yo personalmente destaco esta primera que hemos acuitada cansó per abril y la vida un troce de pa y que no te falle la sort teatro de Vinyo, una canción Canta la vida, amor. Tú hay fez nostra que d'on i quan sabies el taló. Canta la vida, amor. Se nota la evolución de este cantautor catalán. Y calparar muita cuenta de Antimás de la música de las letras que, que las acompañan porque son letras pro profundas y con un contenido social muy importante de, de un concert, van las banderas y A los marcas de Occitania, vamos pulsados los cosos la damos las pedras portadas de Roma, juraba mi rey, y ya no cambio para res món. Y antes de no disatos con una de estas cantas que yo personalmente destaco, diste, diste Disco, La vida, un troset de pa, remenatos que ya estás escuchando fent, oreja, aquí en ¿no? 101. de AFM. Radio Topo. Y si quieres meterte en contacto con, con yo, pues hacerlo a través de un 976-29-13-98. Y como todos todos Iba, todos dice con la canta número 9 de este disco, La Vida, Un Troset de Pa. dasan un bar. Las tres señoras achecan la mà. Es curios par què capdelles vol parlar. Els homes fumen i miran més allà. Vui putze parlaran de la pobresa. Al cambre riba i comença na demanar. Un plat de peix, un bon biel que faci falta. A el que s'obri porta'ns un trosset pa. Potser és això, la vida és un trosset de pa. Potser és això. Un trosset pa. Potser és això, la vida és un trosset de pa. Potser és això. L'home més alt s'aixeca i brinda pels companys La copa a l'aire pels fills que han d'arribar El primer tast per tots els somnis començats Potser és això, la vida és un trosset de pa Potser és això, un trosset de pa Potser és això, la vida és un trosset de pa. Potser és Yaros da sala, o cobre riba i no ens nada manà, troset da ba, escurios no parlar, troset da ba, al mo casobre i porta ens, mes pasan rera. Esti las máquinas. Los convocan convoca la asamblea extraordinaria. Con la música de Seis fresas continuamos aquí en Fendorella. Esta semana la actualidad nos lleva a travegada y ya van tropecientas. Tallesa. Según desinforma Valderaldo este mismo maitin a Confederación Hidrográfica del Ebro, habrá de invertir a lo menos 10 millones de euros en obras para estabilizar el deslizamiento que se ha producido en el costado derecho del embalse de Yessa, encara que los técnicos temen que a cantidad final acabe estando en cara mayor. Según se explica explicado organismo de cuenca, se trata de un deslizamiento de tierras granizo, 100 x 500 metros de amplio por 400 de largo, situado justo encima de la presa. das obras da regrese lentivo. H, reconheis que teme por as vivendas situadas na zona que se lle movendo, e por iso se han desaloixado dos urbanizacións do municipio Navarro de Yessa. Man menos o director técnico da Confederación, Raimundo Lafuente, asegura que el deslizamiento no suposa, entre cometas, garra problema. Talentivo e torrecrecimiento. De feito, levantar a nova presa adullará a emparar a ladera, destaca este ingeniero. Y de bandista noticia, la Asociación Río Aragón tenía una respuesta, una respuesta que hacemos nuestra, hacemos nuestra defendorella. Estabilizar a la derecha de yesa costará o menos otros 10 millones de euros, que sumar a los 81 presupuestos anteriormente a ISO, H a amaga deslizamiento dende o verano. Foscor e Incompetencia se reparten a partes iguales en este organismo predemocrático. Yo señor la Fuente Dios, presunto ingeniero, entre paréntesis, porque a la vista de las chapuzas en Yesa, solamente se le puede cualificar asinas), Xinas, dice que no pasa brenca, que no ya hay problema. Lo mismo que dijeron con los anteriores deslizamientos que de motivo y nos van a costar a su contribuyentes contribuyens o triple do inicialmente presupuestado, más de 360 millones de euros». Desde las finestras, el informa, el de la mujer informa al La aturada en Ya gravedad de este deslizamiento quedaba platera con los de salois de 60 viviendas en lugar de yesa como consecuencia directa de este mismo. Cuagret lo cualificaba sinas. de impós de conoixer que se va a producir o desaloix a totes trús das familias que viven en dos urbanizacións da localidade de Yessa a cual cosa afectará a máis de 60 viviendas, dende coagret insisten que lle o momento ya de abandonar de todo o recrecimiento de Yessa que mete en risco a aseguranza de decenas de localidad e de milas de persoas. A gravedados os eslizamientos de tierra en a ladera dreita del entivo, non fa que ratificar as denuncias en este sentido que levamos realizando dende fa años. Como no puede estar de una tata traza, fuimos responsable al Ministerio de Agricultura y me han bien de cualquier amenaza a la seguridad de las personas que se derive de las obras de crecimiento de esa. Señalaban desde Coagret. no más borría el millo y ver al frente a espararta pequeñas nieblas de hemiclaso de un menja cuando sortías del teatro como nos estimaba y nos estime mancara que tu fin tan sombra y cambiamos de tema uno tanto charravanos de la gente que y de Aloisada ...de las 60 viviendas en el lugar de Yesa por riesgo derivado del deslizamiento en la ladera dreita de Yesa... ...y digo que no cambiamos tanto de tema porque la ILP que promueva Ada Colau y la plataforma contra los desafucios... ...va a estar tirada en tazaga, alrededor nos informa que la ILP Dos Toros será la única que se habrá aprobado en el Congreso Español... ...no más esta legislatura se habrá empachado o trámite de adacción en pago... al leito treballo estable y a televisión sin mugas. Este martes o Congreso español buscará una iniciativa legislativa popular y el PP llena prevarará una otra. A mayoría absoluta do PP permitirá que se tramite a el ta declarar bien de interés cultural las corridas de toros y mani menos aturará la el PP ta dación en pago das hipotecas. De feito, la Dos Toros será a primeira iniciativa de que o Congreso habrá aprobado en toda a historia. Nunca, garra da iniciativa, non ha tirado en Tadeván desde 1984. Todas han desestimado, bien porque non han superado os trámites dantis ou o requerimento de pasar do mello millón de firmas, bien porque o Pleno da Câmara se ha ido En 30añadas se ha presentado 92 iniciativas legislativas populas no Congreso Español, distas 11 han superado o medio millón de firmas y han plegado a votar en o Pleno. Y dos más, a la en Pagas y a Dos Toros, se votarán o martes. Pero no más esta zaguera Sabrau admitió a trámite. De todas estas iniciativas, vienen dos que se han presentado esta misma legislatura. a la televisión sin mugas presentada por Acción Cultural del País Valenciano con lo refirme de 670.000 firmas y a proposición de Ley de faena estable y con derechos presentada por los sindicatos UGT y Comisión Sobreras. As dos naturadas. Estas son las 13 ILP que amplega un pleno. La 1, regulación de financiación do sistema educativo 1996, desestimada. Regulación dos libros de texto 1997, desestimada. Regulación de jornada laboral 1998 desestimada. Regulación de subcontratación de construcción año 2000 desestimada. Ordenación dos medicamentos año 2000 desestimada. Propuesta ta seguridad y estabilidad no traballo 2001 desestimada. Esta sétena era la propuesta ta garantizar o poder adquisitivo dos treballados do sector público 2001 desestimada. Propuesta tamodificar o Código Civil en Matrimonio y Adopcións, 2004, desestimada. Nuena, Propuesta de Ley de Televisión Sin Mugas, 2011, desestimada. Proposición de Ley do Treballo Estable e con Dreitos, 2011, desestimada. Oncena, Regulación da Adación en Pagas, Tatura a los Desafucios y Tologuero Social, desestimada. Y la docena, Declaración da Fiesta dos Toros como Bien de Interés Cultural, 2013, aprobada. Única excepción a esta ley sería una iniciativa de 1996 de proposición de ley para reclamar los derechos comunitarios. Esta plegua fue una ley, una partida propuesta ya iba incluida en la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal de 1999. A llorar, Maitín, tendremos otro fosco capítulo de, de esta fosca democracia en la que vivimos, en la que la dación en pago, los desafucios, no van a estar empatxados en, en y, por contra, algo tan cosa tan necesaria como, como los toros, van a estar declarados como bien de interés cultural. No entrar la llum que abans teníem. Porque las flores ya todas grisas. Y aquí esto no le faiga goy, pues lo que lo que he dicho antes, que se embajate a la suya llamada Cuba. Porque un manao, burro y la aguilera Unas diguan para y discursos. Cada día me es ningúsa escucha. hi van raons imprescindibles on encara recorden les creuades un l'amor es va per immurar un ja un brui la un ja un brui la a riure com ho feien els nostres pares forts sense arrecança quan deixarem els nervis de la espera i dormirem tranquils d'una tirada i oblidarem per sempre al tan se val quan es mori el burro i l'àguila real, perquè ho mana el burro i l'àguila real. Ya primeras dimisiones por todos estos feitos que somos somos viviendo nos han feito plegar o primer en dimitir hasta o Papa Benedicto XVI. O Papa Benedicto XVI plegará en un cabo de mes. Ya primera renuncia de un Papa desde 1994 y la anunció la agencia pública de noticias italiana Ansa. Esta noticia ya quitada igualmente como como la anterior de Arredol.com. O Papa Benedicto XVI. anunciou que dixará o pontificou o 28 de febrero. La en latín, mentre o consistorio ta canonización dos martis do tranto, argullindo que le faltan fuerzas. Siento en peso que le encargo plego por o bien da iglesia, a dito, e adiviu aos cardenals, mentre o consistorio. Habendo examinou repetidamente a mia consciencia de van de Dios, he plegao en a certeza que as mias fuerzas por a edad avanzada ya non son as que ferían falta, hasta ser, ser de traza adecuada o ministerio de San Pero. Y está allí la primera abdicación comunitiva de un Papa desde 1994. Venedés XVI puede decir o suyo nuevo puesto en la iglesia, pero no que habrá de estar o suyo sucesor, o feito de que un Papa decida de plegar, absolutamente no más y absolutamente insólito. Nomás ya hay un precedente, fa casi hueito siglos. Celestín Cinqueno plegó en 1294, después de unos pocos meses como Papa, porque Dengun no le va presto y no se trobaba capaz capaz de pontificau. De hecho, se puede considerar que la renuncia de Benedicto XVI y a primera abdicación formal de un papa, ya que tantos analistas casi no se pueden ni considerar que Celestino V ese ejerció realmente como papa. O papa, a la fin del ángelus de ayer, fació un tweet que, según es parte de la prensa aliena, era ya premonitorio. Hemos de tener fe en la fuerza de la misericordia de Dios. Somos todos pecados, pero a suya gracia nos transforma y nos renueva. O tweet ya está retuite ya en inglés oito mil veces. La renuncia se fue efectiva no más a cuatro días de las elecciones italianas. Podéis seguir las reacciones del anuncio de políticos y personalidad de todas las partes en una pachina en un vínculo que meten aquí en esta noticia de alrededor. Potser serà un dia ben de D'aquells que el sol fa el cel més blau No mirarem l'hora i ja ens haurem desportat El pare anirà a buscar el pa I portarà l'aire més fresc I les noves converses del veïnat Tothom parlava del mateix Nois, bastiu vos de pressa que celebrar A dins del cotxe, entrant a l'autopista El pare ens dirà, no oblideu mai aquest dia I nosaltres, envahint-lo de preguntes Voldrem saber el per què de cada cosa És tanta gent la que ha lluitat Ara hi sou vosaltres i no podeu fallar serà un mar de persones avui lluïm somriures però no oblidem la guerra no haurem vist mai unes cares tan boniques ni els carrers tan plens de convivència i dels nostres himnes com deixar les teves mans i salpar quan surti el sol al teu propi govern Continuando charlando de desafucios, una convocatoria tao o venía 16 de febrero, está o cabo de semana venía el próximo sábado 16 de febrero de 2013. Radio Topo realizará una emisión especial para emparar desde Asondas ondas libres de Zaragoza 101.8 FM a luita de stop desafucios, y de todas esas personas que reivindican o derecho a una vivienda digna contra el financiero. Radio Topo señala los culpables y fa a suyas las demandas de paralización de los desafucios, adaptación en pago retroactiva y una bolsa de logue social. En de Asonce sintoniza 101.8 de fm y escucha a nuestra emisión especial que dinamizaremos personas de cualquier programas de esta emisora, de la que convidaremos a las afectadas por los desafucios, así como a las organizaciones que convocan manifestaciones este día por todo el Estado. cualquier persona que quiera intervenir en este programa especial puede clamar a un 976 13 98 tras salir en directo y compartir sus suyas palabras a través de nuestro dial. A las 18 horas, a las 6 de la tarde, a Unidad Móvil de Radio Topo se trasladará de a Glorieta Sácera de Zaragoza en principiará manifestación que cubriremos en directo de que a la suya finalización. Dimpues, celebraremos una fiesta a la que te os convidamos. Desde las 9 horas, las 21 horas, en la vía lactea en la carrera Doctor Palomar, número 25 de Bico de Madalena, acullirá una fiesta para presentar a nuestra nueva parrilla, en la que trobaréis nuevos programas. En la fiesta puncharán música variada, ves programas de esta emisora, habrá tapas y buen ambiente. La de entrada lle, libre y gratuita y todos convidamos a todos y todas a que ibaigaz. Explain how it happened. The days, the nights, the cities, the places we were in. Cry that we lost our freedom, and the bullets are hitting us in the heart. Explain how it happened. The days, the nights, the cities, the places we were in. Cry that we Nos dice con la canta Que no os falle mai la sort, esta carta que somos sentindo, dos aguerres discos de Ses Freixas, tocats pel foco. Que no y si em preguntes quín camión de agafar, que no nos mai la sort, manobra de verdad, trupeador a la deriva. Que sigues sempre tu mateix, no et domina dominar buida la gàbia. Que no et mai la sort, domador de la faraula, poeta de micha jornada. Matinada, venedora d'abraçades, conducta de cançons de veu esquerdada. Explica'm com passes els dies quan ho necessitis, tens la meva mà. Crida que vols viure lliure, així dispara i no et deixis anar. Explica'm com passes els dies quan ho necessitis, tens la meva mà. Pride a camal se dá lira, dispara e não deixa zona. A com passos aos dias quando nasce a cidade e se transforma em alma. Pride a camal dispara e não deixa zona. A com passos aos dias quando nasce a cidade e se transforma em alma. Pride a camal dispara e não deixa zona. Me'n vaig un dia, una tarda, un vespre No tinguis ulls per plorar l'absència No estranyis les carícies de les mans al ventre No insinuis cap comiat No serà per sempre la partida Porto a l'esquena un fusell fet de fusta amb les bales justes per si de disparar. I l'ús el qui pensava que la guitarra era muda, que l'amor no era foc, foc per disparar, foc per disparar. No em fan por els somnis, ni és per moda que t'entrego les cançons. Compaña si et despertes sola en una hora amable, No és que sigui silenci per tots dos. Serà matent el meu retorn. No és una promesa, em regeix la veritat, absolca el retard per si he de disparar. I l'ús el pensava que la guitarra era muda, que l'amor no era fogo. Foc por disparar, foc por disparar. No han fan por sonnis ni es moda Y con caro ya la zaguera parte de este programa de web... y este Fendor ella de hue, aquí en Radio Topo. Saludando a, a Electrocracia, que lleva un programa nuevo de esta emisora, emite os viernes de 10 a 11. Yo he puesto a escuchar el huevo suyo primer podcast... ...que ya he en en nuestra página... ...radiotopo.noblezabaturra.org... ...y un programa de, de música electrónica... ...una de que aquí en radio Radiotopo... va tiempo que no cubría ...música electrónica de calidad... ...como el mismo dice... ...y te has una mica la imagen de, de, esta, de esta música... ...la verdad que te os recomiendo que lo escuchéis... ...y tú os lo descarguéis... ...y en ti programa... ...este primer programa vinió con una primicia... Dició que Miguel Roctubernio ye yeah, va a estar paí. desde aquí las nuestras felicitaciones. Y este cabo de semana pasado en unos carnavales de Bielsa, ¿no? no más ese fan carnavales en Cádiz con las Chirigotas, que te os decía en principio a este programa... Aquí en Aragón también se enfan y este cabo de semana pasado estuvo en típicos tradicionales carnavales de Bielsa con los personajes de este carnaval y decir que bueno que además de, de Lorache que en zaguerías París que a, a Prochen, le, le tiró una mica de zaga pues estuvo en unos carnavales pues proambientados y la zagercita y cabo de semana venían en los carnavales de la Fueva. que és on enclau localista es parla d'allò que no parla els vells. Molt a prop on es troben els joves i un riu estret però valent que dona no a aquest poble que deixa el la gent. ...y las, las fábricas si sí, o 16 y toda esta movida que plego de citos... De, ...de la cobertura de Radio Topo... ...en esta jornada estatal de lucha contra los desafucios... ...de Maitins ese mismo sábado... ...a partir de, de la mellata a las 12 en aplazado Pilar... ...y dedica la mellata hasta las 2... ...nos convoca la plataforma por una huerta ciudadana... ...recuperemos la huerta zaragozana ya... serán una performance de una creación de un hortal en, en nobel medio de la plaza plantaremos un hortal como dice frente a lo con y continua o febrero feminista este año ya sabes que febrero feminista y toda la añada tenemos las venidas convocatorias Huete nevaz un cine placeres con edad la cinta A vida, a vida, principia, güe, que ha estado en el espacio desmontando a la pili. 8 x 14, tened una acción sorpresa parada por a Clau Roya. Todas somos marranas. Será a las 18 horas. Más información nos dicen en febrero feminista. Yo domingo 17, tened un socalce transfeminista en la vía láctea a partir da una. sos agudas en un bar las tres sgnoras a la mà es curios per què capdelles vol parlar els homes fumen i miran més allà ui 101.8 radio top es escapar, tenías la cabeza abierta, todo tu cuerpo ensangrentado, tu cerebro reventado. Yeah. Tú mismo te agaste en un cerco de sangre, era solo un animal. Legandas 11 de la noche y contrato pronóstico he puesto plenario Solenco este programa defende ella de we hemos cambiado de música, hemos presentado we o disco Tocaz Pelfoc de 6 frases y en ti más han sonado en este programa hemos principiado co, eh, con la colla canaria hoy se arma y lo que sona ahora mismo ye animales muertos o sonaba y antes de no despedir o programa con la cantada traducida de web. Espero que os ega feito goi este programa atama atamas da feito solenco, nos hoia vezago a feito solenco. Hemos feito un poder pues a plenar iste programa y esta emisión la única emisión en aragonés de de Radio Topo. Y ta principiar a semana pues como os deciva fendo un poder por hablar a cansancio de del horario de estas horas y cosa causa más que más por la que los meus compañeros no han puesto venir web. A semana venían, como siempre, aquí en Radiotopo 101.8 toda FM, a partir de las 10, de 10 dicas a 11, tendremos un nuevo programa de Fendorella. La actualidad de we, la actualidad que repasa We, una mica fosca. Y con este panorama, pues yo no sé si, si me envoite a casa o me envoite a la mía amada Cuba. Te rematar con la, la canta de güey. Güey, lle una canta vieja, una canta de estas que ha fa faños Y que güey, más que no nunca de actualidad. Dice así, nas, Amén. Semos agua bendita y queremos que papá dimita. Semos agua bendita y queremos que papá dimita. Pai nuestro que llese en los cielos, pisoteau si a tuyo nombre. Fea a miya voluntad, igual en la tierra como en el infierno. O pan nuestro de cada día, empillemos hues sin entrevallear y no paguemos las nuestras deudas. Si nos arrepentimos de brenca, do que hemos feito, si os curas y las monchas avesen la batanada que les van a dar, saldrían do claustro chillando libertad libertad libertad. Dica semana venien.